Debate en la zona cero, debate sobre los templarios, eran reales, lo sabemos, pero eran guardianes de los secretos, hay mucha leyenda y mucho mito sobre ellos, hoy los templarios esta noche, en el debate de la zona cero, en el debate de la rosa de los Ritos. Y una de las personas que dice que hay un poquito de mito, un poquito de leyenda sobre los templarios es Juanjo Sánchez Oro. Muy buenas, Juanjo. Hola, muy buenas. Que lleva su hábito la cruz negra. ¿Qué significará? Oh, eso digo yo. O sea, yo ¿Qué significará eh, la cruz que llevo encima? Eh, pues eh, la cruz de los templarios igual es un poquito falsa, ¿no? Bueno, yo lo que pienso, y bueno creo que hay además bastantes estudios al respecto, es que los templarios han tenido como dos vidas. tuvieron una en la época medieval, que acaba en el siglo XIV, cuando son perseguidos y es disuelta la orden, y luego tienen una segunda vida, a partir del siglo XVIII sobre todo, que es cuando eh, surge el mito de los templarios. Al calor un poco de todo lo que son las sociedades secretas, los movimientos masónicos que están buscando referentes en el mundo antiguo de, de grupos que hayan sido perseguidos por los grandes poderes de la época, como la Iglesia y la y la, la monarquía, y en ese momento es cuando sufre, la historia de los templarios se da la vuelta se empieza a idealizar, y surge una gran mitificación que ya penetra también en grupos esotéricos hasta nuestros días Y Giuseppe en sin embargo, si nos dice que los templarios eran reales en el sentido de que eran, entre otras cosas, guardianes de ...un tesoro... ...o un secreto... Eh, ...donde... ...muy buenas... Josep, ...el, el va clásico... Diego. ...va con la Cruz buenas Roja... Si ...pero es que y... ...¿eran reales... ...los templarios... o abierto... lo que pensamos de ellos? ...vamos a ver... ...ya Juanjo... ...me ha abierto... ...un melón importante... ...como diciendo... ...que los templarios... ...o el mito... ...de los templarios... ...es una creación... ...pues nada menos... ...que del siglo XVIII... ...yo diría... Eh, ...incluso que después... ...encuentra su desarrollo... ...en el veinte el ...y sigue en el 21 ...con las órdenes neotemplarias neo Pero hombre, ¿dónde está el tesoro? ¿Dónde están los libros fundacionales? ¿Dónde están las cosas que sustentan precisamente la magia del temple? Pues resulta que no, no están, que están desaparecidas. Por lo tanto, eh, ese hueco, no sé si aprovechado o mal aprovechado, eh, es el que eh, sustenta, el, el, digamos, los argumentos favorables a que existe toda una magia y misterio En, en, en, que envuelve a los eh, señores de la Cruz Pate y el hábitat blanco. Manuel Carveal, muy buenos, ¿qué tal? Bueno, o sea, que esto invertida. es un debate a tres. No, a tres. No, no, no. Exactamente, a tres? la Cruz y no, Es, es debate de a dos, pero, la pero eh, a Manuel saludamos. Eh, eh, ¿Qué piensas de los templarios tú? Hombre, a mí hay mmm, alguien que se que se presenta la mitad como soldado y la mitad como banquero, no me hace mucha gracia Mal, ¿no? ya de entrada empezamos con los ¿Sí? malos referentes si sí, es Mira, cierto que yo creo que hay muchos misterios en torno a los templarios porque inicialmente eran un grupo de nueve o sea el, el origen del temple era algo muy pequeño, muy irrelevante que no tuvo ninguna trascendencia de hecho por eso no se, se hizo ninguna crónica detallada de sus comienzos y solo después cuando ya amasaron un gran poder y un gran protagonismo dentro del cristianismo es cuando se reescribe su historia, una historia ya triunfal una historia de vencedores y una historia que ya, y pienso yo que desde el comienzo vino un poco viciada eh, Manuel tú les das permiso a que se peguen, ¿no? Juanjo y, y usted, sí, bueno, ¿no? y, y me doy permiso a mí mismo y... para pegarles vale, vale, vale. ¿Eh? no, claro no. Eh, esto, esto, a ver, eso, eso... Eh, banqueros eh, ¿Qué, ¿Qué explicación olvidado, se puede dar? Ol... Que eran eh, banqueros y además eh, eran los guardianes del dinero de todo el mundo, ¿no? Escúchame, que ha olvidado, ha olvidado esto es esto es como Juanjo, eh, Manuel y yo, son tres. Porque sí. eran banqueros, eran monjes, pero no olvidemos, también eran soldados. Y, y soldados... Bueno, y siguen, herejes, eran cuatro. Bueno, eh, fueron herejes después, pero esas... esas Otra historia que además sustenta otro supuesto mito, que yo no sé cómo me lo va a rebatir eh, Juanjo, que es el de la maldición de los templarios, porque eh, a partir de, de la, digamos de quemar a Jacques de Molay en la Pira, en, en la isla de, de, del, del Sena, él profesa allí una una maldición que se cumplirá. Muere el, uh, muere el Papa <risa> muere Nogaret y muere el rey en condiciones ciertamente eh, extrañas eh, y una voz dijo entonces al fin eh, este eh, el, el maestre de los templarios ha sido vengado oye, pues si esto no es una maldición que venga Dios y lo vea o venga el diablo y lo vea, no lo sé Joseph la otra veo, jota, veo la de otra Tiene favoritismos, tiene favoritismos. El árbitro es un poco... En fin. No te Pero preocupes, bueno. estoy yo aquí eh, pendiente también. Eh, eh, no, bueno, muy, muy telegráficamente contestando a todo lo que ha dicho Joseph. ¿Dónde está el tesoro de los templarios? El tesoro de los templarios estaba estuvo en el bolsillo de los franceses. Después de que he requisado el tesoro... O sea, que no hay tesoro de los templarios. Sí, eh, no. en grandes es ciudades, una está mentira. estudiado, está estudiado además muy claramente porque cuando se requisa el tesoro hay una variación de lo que es la aleación de las monedas en francia el, el, el rey tenía un problema de, de un problema fiscal un problema de, de liquidez económica en, en aquel momento lo que tú hacías era para la, la inflación no eran los términos que se hacía ahora lo cuento muy rápidamente las monedas eran lo que se denominaba moneda de mercancía es decir la moneda valía tanto como valía el, el metal precioso que contenía y tú si, lo que podías hacer era simular un falso precio decías que por ejemplo una moneda valía eh, x cantidad de dinero y luego le metías menos cantidad de plata de la que realmente marcabas entonces así estabas defraudando, estabas devaula, devaluando, pero la gente empieza a detectarlo y esa moneda empieza a ser apartada de la circulación, bueno pues el rey tenía esos problemas y lo que le sirve es para revaluar la moneda Eh, lo que hace y corregir esa inflación que tiene esos problemas, lo que hace es que mmm, cambia el, el las nuevas acuñaciones después de, de que sea requisado el tesoro y efectivamente eso se comprueba porque tenemos monedas de antes y de después de que, sido los, eh, de que haya sido requisado el tesoro ¿dónde está el archivo? muy rápidamente el archivo primero está en San Juan de Acre cuando se pierden las posesiones en Tierra Santa pasa a Chipre y luego el resto de documentación y lo conocemos también por el caso español, se pierde porque claro todas las posesiones de las distintas de, de que tenían los templarios, empieza ...empezan a ser también entregadas a las otras órdenes militares o pasan a otras manos. Y claro, los nuevos poseedores de, la de, los, de las propiedades no quieren que quede ningún testigo documental de esos antiguos um, templarios, no sea que en un momento dado cambien las cosas... ...y vuelvan otra vez a... ...alguien pueda reivindicar y eh, reclamar esas posesiones... ...pero no hagas trampa... ...entre, entre, entre ese eh, momento... ...y el de eh, la detención... ...han pasado... Eh, ...desde 1907 a 19, ...pues fíjate unos cuantos años... que ...13 años ¿no? Y, y, ...y... ...es evidente que cuando... ...el rey... Eh, ...manda a sus huestes... ...al mismo tiempo en todas las encomiendas templarias... ...que había en Francia... ...tienen órdenes los soldados muy específicamente de buscar los libros fundacionales... ...o sea, no la pasta y, y, y la necesitaba, sino los libros fundacionales... ...porque él había pedido formar parte de la orden eh, templaria... ...y un poco como muchos otros grandes eh, monarcas y caudillos y dictadores eh, que conocemos... ...pues no, no fue admitido, consecuencia de todo ello... Urte urge un plan o urde un plan perdón entre el papa y su primer ministro para acabar con los templarios los acusa de herejía. ese proceso dura años. Los, eh, los eh, grabados que están en Chinon, por ejemplo, eh, donde estuvieron presos eh, buena parte de los líderes templarios muestran digamos dibujos clave. ¿De dónde podría haber sido escondido ese tesoro? Lo que coge el rey de Francia es una mínima parte de la inmensa fortuna que supuestamente amasaba el temple. Y lo único que se puede repartir, y eso sí es verdad, que está documentado, son eh, todos los territorios. Pero hábilmente has esquivado lo que no te convenía, que era la maldición. O sea, árbitro, no, no, la, Manuel, la, Manuel cuento, di algo, no, algo. Te la, algo, te la, eh. te la cuento, <risas> ninguna fuente contemporánea que relata el eh, lo que es el ajusticiamiento, la quema pública de Jacques de Taip recoge la mención que realmente se dijera una, una maldición por su parte. Y además hay crónicas jodido, bastante porque, detalladas. Por, no, no, no, no tienes crónicas... el cronovisor. No, no, no, bueno, <risas> claro. Y luego sí que aparece después, y nos tenemos que ir ya metiéndonos casi en el siglo, bastante ya después del siglo XIV y tal, cuando empieza además a interesar el tema de bueno, la condena también de los templarios, ahí lo que se hace parece ser es una especie de fusión entre una quema que se está haciendo de templarios, eh, creo que es en el norte de Italia, no, no recuerdo exactamente dónde es, y ahí sí que parece que hay una especie como de maldición, y esa maldición que se produce ahí o por lo menos que recogen esas crónicas se va a fusionar Con la, pero es una fusión absolutamente artificial de un, de un cronista se va a fusionar con el ajusticiamiento de, de Jacques de Molay y esa versión, digamos, armonizada que fusiona esos dos episodios separados en el, en el espacio y también en el tiempo es la que luego va a pro, progresar como realmente el mito de la maldición de Jacques de Molay que se va a hacer incluso una obra de teatro, etcétera, etcétera Ya sabéis, eh, podéis opinar podéis eh, decir eh, lo que queráis con el Día Rosaventos en Twitter eh. Todos los oyentes estáis invitados a responder a esa cuestión, si hay mucho mito y mucha leyenda en relación a los templarios. Es el debate de esta noche. Juan José Chetoro, ¿exageraron un poquito los templarios o mintieron mucho los templarios en relación a las reliquias? Eh, los templarios lo que hacen es como el resto de, de órdenes de, de la época muchas, ¿no? Tenían muchas como el resto de es que eh, los templarios tienen una serie de factores originales que son innegables, por ejemplo el hecho de que sea la primera orden militar, que combine la, el, el empuñar, digamos la, llevar la biblia y el empuñar la espada, esa combinación de ser monje y soldado sí que es original, son los primeros que lo hacen y, mm. y eso les genera, les genera problemas, hay una serie de milicias y de cofradías anteriores, pero no tienen todavía ese impacto y, y el cuño además del apoyo pontificio. Te refieres en el ámbito del cristianismo, claro claro, claro, claro. porque en otras, esa figura del claro. guerrero espiritual, del ronin, del samurái, del marabú islámico, existen muchas tradiciones. Sí, sí, sí. bueno, pero aquí estamos hablando porque, de que vamos, de aquí del aquí tenemos que... De hecho, Manuel, si me, me permites, nacen los templarios porque los eclesiásticos empiezan a preguntarse, vamos a ver, estos estos árabes matan eh, en nombre de Alá y encima se ganan el cielo, ¿no?, si, si mueren en batalla... Y nosotros, matar es pecado, no podemos matar. Por lo tanto, es ahí el reformador del cister... Eh... Clarabal, quien, quien de alguna manera va sentando las bases de lo que será la futura milicia del, del temple. Pero ojo, yo, yo no es verdad, esto... Y llamó un poquito la atención ese lenguaje, ¿no? Yo no sé, los sé lo que opinaría es lo que el comentando. Cristo, el Jesús al que veneraban, sí, sí, de, sus de eso de matar ¿no? en su nombre. Sí, sí. No sé qué opinarían. Yo, yo quería también poner opiendo, otro punto. Termine. Simplemente respondiendo a lo que comentaba Bruno, porque a mí sí es un tema que me irrita bastante de los templarios, es que ellos fueron los primeros... Eh, No sé, no sé si decir charlatanes esotéricos o traficantes de esperanzas porque ellos crearon un mercado de reliquias muy lucrativo que ayudó mucho a, a enriquecer ya está, ya las arcas... creado ya estaba creado ya, los pero, propios ellos cruzados tenías, claro pero ellos tenían un peso viniendo de Tierra Santa y siendo claro, los responsables claro, de la seguridad claro, el óleo milagroso de Sainaya claro, los Linum Crucis que te, vamos tenían trozos de, de la Santa Cruz como para hacer un bosque de secuoyas tenían pues ¿qué esperas eran banqueros macho claro, <risa> claro pues ese es uno de los detalles que a mí más me irrita y creo que Jesús el que expulsaba a los mercaderes del templo tampoco le iba a hacer mucha coña eso de que traficasen con las reliquias de su cruz sí. Se sabe que en las cruzadas también hubo participación femenina. Yo no sé si, como en algunas otras guerras, algunas mujeres incluso se han vestido de hombres para coger y meterse en esos enfrentamientos. ¿Hay algún caso recogido de que alguna mujer haya intentado participar en esta orden? En, en principio ellos tenían prohibido, eh, dentro de lo que son los estatutos de la orden, cualquier contacto con, con mujer. Lo tenían prohibido. Lo que pasa es que luego se demuestra por pero crónicas... Pero los no eran cuapos, tan bonitos, tan... Pero igual avanzados. tú tienes unos votos. Es que, a ver, la diferencia aquí no es que tú te quieras... Pero eran unos jetinos también. Tú no te Oye, quieras... es, que eran, es que eran monjes, Bruno, y claro. los monjes... Y es no... Que hacer unos votos? no, sí, claro, pero es que tú, como monje, ellos cogen una regla que les impide mantener sexo. O sea, cogen a castidad, pobreza y obediencia. Sí, pero mataban. Castidad, castidad pobreza y obediencia. Matar, pueden matar. Obedecer, pueden, pueden obedecer a su gran maestre claro pueden, además la castidad eh, continuada ser, perdona, durante un precioso largo de tiempo ayuda a tener perdón, la mala leche apropiada pero si hay infiltrada una tío. mujer también puede ser muy casta eh Perdóname, la, la, la pobreza, porque claro, estamos hablando de un tesoro y dice, coño, acaba de coger el, el voto de pobreza. Era la pobreza individual, pero la orden amasó una inmensa eh, fortuna, especialmente en lo que podríamos denominar de, de una letra de cambio de los peregrinos que iban de toda Europa hasta, hasta uh, Tierra Santa, ¿no? Eh, pero pero eh, el, el de castidad eh, estaba ahí y sorprendentemente... Una de las acusaciones eh, que les llevará a la hoguera es el de... Eh, Sus vamos, costumbres eh, licenciosas entre eh, ellos. ¿no? Sí, pero por la parte de atrás, hijo mío. Sí, sí. Eh, claro, entonces, eh, incluso de besarse, el, el, lo que llamaríamos un beso an, eh, negro, ¿eh? eh Eh, escupir sobre la cruz y eh, mantener relaciones sexuales entre hombres Bueno, eso fue un poco la justificación que se utilizó para pues claro, por lo tanto si a, si a ti la inquisición te está retorciendo la, los cataplines para que digas blanco pues dices blanco, eh, lo del bafomet estoy de acuerdo en que se han exagerado muchísimo las cosas porque la mayoría tiene que ver con las representaciones del Ifas Levi y de este famoso eh, diablo. Eh, ...andrógino eh, que representa el, el, el, el diablo y la, eh, la tierra... ...la luna y el sol, lo masculino y lo femenino... ...que es una imagen preciosa en, en, en términos iconográficos... ...pero desde mi punto de vista ese Bafomet puede tener con, de, de, con, ...tiene que ver con una festividad que ellos celebraban del fuego... Y, y, ...o puede tener también eh, que ver con algo más esotérico... ...como pueden ser las cabezas de Mahomet... El debate, como siempre en todos los debates, Juan José Cezoro se ha cambiado de opinión, a alguien, en ese caso tú, le ha cambiado de opinión, y los empleos son fantásticos y buenos y bondadosos, y tienen no, unos eran, secretos tremendos. Era, eran ¿no? simplemente hombres, entonces como claro. tal, pues había de todo.